p u e d e sentarse amado, como estaba comentando, h o y es un día especial, una, un servicio. Especial debido a que estamos prácticamente en la, la, la colita de c h e v b o l t ya que el día miércoles no se pudo pues,、eh, celebrar, lamentablemente, algunas personas que no a l c a n c é Avisarle, estuvieron acá. Bueno, como podemos decir, si d o s lo permitió para algún bien es. ¿Verdad? a v e r i g ü e esto, esto, a v e r i g ü e por qué usted tuvo que venir para acá. Así que. Bien, vamos a dar comienzo pues, a la parcial de esta semana, que se llama En a SOF, Levanta, levanta. Esto es la referencia al Pasuk, al versículo que dice: Levanta la cabeza de los hijos de Gesión, por su familia y por sus casas paternas. Así comienza, pues. La porción de esta semana. Pero estudiar la para allá nació y no hacer un comentario, no tomar en cuenta, digamos, sobre el Pasú, capítulo 6, del versículo, capítulo 6, versículo 23. Sería no aprovechar. Esa gran bendición que está allí. Así que les quiero pedir un favor a todos de que nos pongamos de pie para recibir esa gran bendición que hay allí. y a u s t e d e s saben, pues. Se trata de la bendición aónica. Llevaré、sí. j e a a Donai mis merejas, que a Donai te bendiga y te guarde. De él a Donai para la mereja, vi coneja, que a Donai haga. Que su presencia te ilumine y te concede gracia.、Amén. Y se a d o r i para nada deja, me vaya s i e vieja, s a l o m Que a d o r i dirija su providencia hacia ti y te concede la paz. Amén. Educación. Puedes sentarse, amado. En la t o r á está la enseñanza de que la palabra le llama aguas amargas, aguas amargas que traen maldición. La t o r á nos habla. d el ejemplo de una mujer que es infiel a su esposo, teniendo relaciones sexuales con otro hombre. Ante esta situación, un espíritu, m e c e n o r ú a q u i n ha Se le llama Ruach Kinah, viene sobre el esposo. El capítulo 5, versículo 11, dice: Yujeva, be bendito sea, dijo a Moisés: Vive a los hijos de Israel, sea esposa de un hombre. Se va en extravío y l es e infiel a él. Esto es, si o, otro hombre va a la cama con ella sin el conocimiento de su esposo, o sea que lo haga al padre de su esposo, así se convierte en impura secretamente. y No hay testigo contra ella. Y ella no fue sorprendida en el acto. Y un espíritu de sello, Ruja q u i n a viene sobre él y tiene sellos de su mujer. Habiéndose ella contaminado, o si viene un espíritu de sello sobre él y tiene sellos de su mujer. No habiéndose ella contaminado. El espíritu de celos es un espíritu, obviamente, un espíritu inmundo, el cual puede traer celos, e n o j o y puede contar sobre el corazón del hombre. Sea a El tercero fundado o infundado, según vemos en el texto anterior. Ante esto, el e s p o s o llevaba a la esposa, ante al cohen galón, al sacerdote, la llevaba. Acompañando esa visita, Llevando consigo una ofrenda de sellar, no mezclada, ni con aceite, ni con incienso, porque era una ofrenda de sellar de s e l o s Y esa ofrenda hace recordatorio de un acto de iniquidad, según el versículo 15. Dice el Cohen, el, el sacerdote, tomaba un poco de agua c a d o s h pura, santa, es decir, agua que estaba en el lavatorio de bronce y la mezclaba con el polvo que recogía del suelo del tabernáculo. Veamos que. Con, Que dice el versículo 18: Luego el Cohen hará que la mujer esté delante de Adonai y la descubrirá, y, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá en sus manos la ofrenda memorial de ese e a l que es la ofrenda de celo. Y en la mano del sacerdote estará el agua de amargura que trae maldición. Versículo 19. Y el sacerdote hará que ella pronuncie juramento y dirá a la mujer: Si ningún hombre se ha acostado contigo y si no te has enviado a la inmundicia, <coughs> e s t a n d o sujetas a u marido, se inmune a esta agua de amargura que trae. Maldición. La mujer, la mujer era probada en, en su inocencia o culpa varía. Están、eh, p e n d i e n t o de la. De la lámina, por favor. Era entonces, como decíamos, yo、no、la he visto con no, la vaya a enfocar. Era, la mujer era probada de su inocencia o de su culpabilidad, haciendo un juramento y tomando de estas aguas. De amargura, la cual, como decimos, traía maldición sobre ella si era encontrada culpable. O bien, su cuerpo se defendía de la misma y era inmune a la, la maldición si era inocente. Su cuerpo iba a defenderse, si era inocente, se、si、iba a defender, a no que fueran. q u e c a í a en ella una maldición. Pero si era culpable, obviamente iba a caer una maldición sobre ella. Si era, si era encontrada culpable, veamos qué es lo que pasaba. Versículo 20, capítulo 5, de Números. Pero si, si, te, si te has、eh, desviado, estando sujeta a tu marido y te has corrompido, y otro hombre que no es tu marido se ha llegado a ti,、eh, aquí entonces el sacerdote hará que la mujer jure con el juramento de maldición. <coughs> y, y el sacerdote dirá a la mujer: Adonai te haga maldición y juramento entre tu pueblo. Haciendo Adonai que tu muslo se enjunte y tu vientre se hinche. Y esta agua que está en maldición entrará en tus extrañas. Y hará que su vientre se hinche y su muslo se enjunte. La mujer dirá, Amén, Amén. A beber el agua de amargura, la mujer siendo culpable, primero su vientre se hinchaba. Segundo, el, su muslo se enjuntaba. Juntar es e n f l a q u e c i a se, se, se podía r desligar. Versículo 27, capítulo 5, dice: Cuando e l haya hecho beber el agua, sucederá que si ella se ha contaminado y ha sido infiel a su marido, el agua que trae maldición entrará en ella para producir amargura. Y su vientre se hinchará, su muslo se juntará, y la mujer vendrá a hacer una maldición en medio de su pueblo. Vamos a meditar un poco sobre esto, amados. La infidelidad de la mujer traía sobre ella una maldición. Aquí la palabra utilizada para maldición es alar. Ahí como ustedes lo pueden ver, tanto en hebreo como en español. La raíz primaria es abominar, maldecir severamente, maldición y maldito. Eso l que realmente significa la palabra alar es una maldición. El profeta m a r a t í a en el capítulo 2, versículo 2, dice: Si no escucháis y si no decidís del corazón dar honor a mi nombre, d i c e e d o n a i s se va a oír. Enviaré sobre vosotros maldición y maldiciré vuestras bendiciones. Y en, y, y en verdad, perdón, y en verdad, yo las he maldecido porque no lo habéis decidido de corazón. Y aquí, yo reprenderé a vuestra descendencia y os echaré estiércol a la cara. El riesgo de vuelta a fiesta y se ha llevado con él. Acá la maldición que a d o n a i é lanza, es la maldición alar. La maldición alar se activa cuando no se le da la gloria, el honor al nombre del Eterno. Cuando no se respetan. Los a s l o mandamientos y se actúa con infidelidad. Esta maldición provoca sobre la persona, sobre la familia, sobre una nación en la cual recae esta maldición y ser rechazado. Son rechazados y volverse repulsivos. Delante de la, de la mala persona. La persona, familia, nación, es depreciada y humillada por el más. Proverbio 26, 2 dice: Como el gorrión en su pagar y la c o l o n d i n a en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Nunca, nunca puede ni debe de venir una maldición sobre una persona, familia o nación, sino hay una causa que la provoque. Sobre este tema, hablamos así como tres semanas, si no me equivoco, en l aparecer amor, si no me equivoco. Hablamos sobre estas maldiciones. En la cultura hebrea hay varios tipos de maldiciones. Está, por ejemplo, Alá, ahora que hablamos hace como tres semanas, hablamos, Kalá, Alá, Jerem y Nakav. Esos son los nombres de algunos tipos de maldición. Cada uno tiene un significado diferente. Un efecto diferente del uno al otro. Cada una、eh, de ellas provocada por situaciones distintas. En el caso que nos ocupa, ¿verdad?, de la mujer adulta, ¿verdad? la maldición alar es provocada cuando una persona, familia o nación niegue. El nombre del Eterno niegue el nombre del Eterno, no le da la honra a su nombre, y tercero, no vive conforme a los mandamientos que provienen de la t o r á Lo que provoca sobre aquel que cae la maldición a l a r por no haber decidido de corazón. Da honra a su nombre. Es como vi hace poco, que echan el t i e r c o en la cara a él y a su descendencia. ¿Qué significa esto? La palabra t i e r c o viene de una raíz. y El nombre en hebreo es. p a y a s La raíz primaria es separar l i t e r a l m e n t e dispersar. También ir claramente, dar valor, declarar, esparcir. La religión hayas, lo, lo que trae es. Ser separado, dispersado, tanto en lo personal como familiar o una nación. Más adelante entenderemos que esta es la maldición que cayó sobre la mujer, la casa de Israel. La mujer realmente es un. un, un e s t i p o un, una tipología de la casa de Israel. O voy a tomar ese es misbos, o ese lo que lo es, ese pecado de esa mujer, lo que aconteció con la casa de Israel. La casa de Israel, producto de su infidelidad, su idolatría. A su adulterio, y que llevó a ser dispersada en todas las naciones de la tierra, dando origen a la gentilidad, gentilidad, gentil,、Has、de ser gentil. Esta m a l i c i ó n ha estado generacionalmente en toda la t La gentilidad, como consecuencia de que la casa de Israel le s fue infiel al Eterno, cayendo en la idolatría, en infidelidad, razón por la que en castigo la casa entera fue desterrada, fue esparcida a todas las naciones, hasta que llegó a mezclarse. Tanto que se e s t a b l i ó totalmente dando origen a la g e n t i l i d a d Un pueblo santo llegó a dar origen prácticamente a la g e n t i l i d a d por haberse desviado, por haberse、eh, caído en esa maldición. La maldición a i r entonces hizo, en este caso bíblico, Que la mujer, igual casa h i j a igual genitalidad, se hinchara el vientre y se juntara el muslo. Veamos el significado espiritual de estos dos resultados de la maldición. La otra lámina, hincharse el viento de la raíz se la va, raíz primaria acumulada, hacerse pesado, desplegar un ejército contra contra a l g u i e n hinchar. Pelear. Ese es el significado de esa parada. Y también la otra raíz, que es Shoba. Shoba viene a la raíz que no se usa realmente, pero su significado es estación o estacional. Shoba o Shoba. Región de Asiria, llamada Soba. Tratando de unificar, amado, yo sé que a veces están, puede ser que e su t á n s pensamiento e s t á n a o c o qué es esto. Unificando los términos de t o d a e s t a hasta ahorita lo que he dicho, podemos comprender el sentido. De hincharse el viento y es el de despliegue de un ejército que salía e h en contra de la casa de Israel, ejército de Asiria. Como sabemos, se dio históricamente cuando el rey, un rey llamado Tirnet, invadió Samaria y se llevó desterrada, cautiva. A las casas de Israel, dando inicio a la diáspora, de la cual nunca resonó. La otra lámina. e s juntarse el muslo, como dice que se junta el muslo, dice la palabra, el versículo. La palabra muslo en hebreo es Yarek. Las partes generativas. Y el m u n t o en hebreo es nafal, amplia, variedad, incluyendo principalmente caer, bajar, derribar, perecer, destruir. Es un significado. Porque mundo, en junto, significa. Perecer o destruir las partes generativas. ¿Me están entendiendo? La palabra generativa significa alguien o algo que tiene la capacidad de engendrar. Todas estas aplicaciones, toda esta aplicación. Simplificando, amados, la maldición a la cayendo sobre la casa de Israel hizo que un ejército se desplegara sobre ella, ejército asirio, llevándosela cautiva, y la misma, misma maldición hizo que se destruyera de la casa de Israel la capacidad de engendrar. El l a m a de Sión le quitó a la casa de Israel la capacidad de engendrar israelitas, gente santa, realmente comprometidas con el s i e l o que no cayera en la idolatría. Y lo que se produjo hasta el día de hoy es un ser híbrido. el Gentil. ¿Quién está conmigo?、Amén. Entendiendo que toda la palabra de la Torah tiene cumplimiento en el v i j a s en el Código Real. Siendo esta palabra ya vivificada por la Rúa Ajores, veamos qué significado. Tiene este pasaje de la maldición alar en este contexto. Aquí es una revelación maravillosa, profunda y libertadora que se cumple en el Código Real. Debemos recordar el centro del ministerio. De nuestro Salvador, Yeshua. Mateo 15, 24 dice: respondiendo, él dijo: No he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Otro texto, Lucas 19, 10. Porque el Ben a d á n vino a buscar, Y a salvar lo que se había perdido. Y este otro, en Mateo 20, 28. Así como Edán, el Ben Adán, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Este es el centro del ministerio de Norte m a s í a d e s h u a Yeshua no vino a buscar. Y a salvar a las ovejas, vino a buscar y a salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vivió para servirle y dio su vida en rescate por muchas de ellas. Por los contextos del principio, entenderemos que sobre la casa de Israel cayó la maldición a l Ar. Por haber negado el nombre del Eterno y no haber vivido conforme a la misma v o s a los mandamientos de la Torah. Esta maldición hizo que fueran humillados, rechazados y tratados reposiblemente en las naciones. Hasta que ellos mismos se hicieron a las naciones, se mezclaron con ellas. Dando pie a la i d r o g r a f í a Y Hashem no, no comparte su gloria su, con lo que es la i d r o g r a f í a Ese es el pecado más grave que podamos tener el ser humano. En el libro de Osea, 10 6, 10, dice: En la casa de Israel he visto. Una cosa horrible. Ahí está la prostitución de Efraín. Se ha contaminado Israel. Ahí está la prostitución. Cosa horrible, dijo Hashem. La prostitución de Efraín. ¿Cuál es Efraín? El, el El reinado del norte que fue esparcido, ¿verdad? La casa de Israel se contaminó con la prostitución de l a s naciones. ¿Cuáles prostituciones? Veamos el indicado, la otra lámina, el significado de prostitución, según el diccionario Stroh. Yeah. Adulterio, infidelidad, idolatría, rebelión, fornicación, fornica. Adulterio, literalmente y espiritualmente, es infidelidad e idolatría. Adulterio es. Tanto literalmente, como espiritualmente, infidelidad e idolatría. Ahora veamos lo que ocurrió en el decreto, aquel decreto que todos conocemos, ayer de Madero, en el Górgota, cuando Yeshua estaba colgado. Según Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice: Mesías nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho.、Permiso. a s í n o s h e hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Versículo 14. A fin de que en Yeshua a m a s í a la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos. La promesa de Rúa Jacobes mediante la fe. ¿Qué ocurrió en el Madero para que él tomara la maldición de la casa de Israel, su vecino?、Sí? Si vamos al libro de Yohanán, capítulo 19, 28 dice: Después de esto, sabiendo que todo había cumplido su propósito, j e s ú u a para cumplir lo dicho en el Tanaj, dijo: Tengo sed. Allí tenía una vasija con vino barato y ácido, así que Mojaron una esponja cubierta de hoja de orégano en el vino y la pusieron a su boca. Después de que Yeshua hubo tomado el vino, dijo: Consumado es. dejando su cabeza caer, entregó su r u espíritu. La versión mesérica, Kadosh, De estudio, hacer un siguiente comentario de estos versículos, de este texto. Jesús dijo: Tengo sed porque él iba a beber del agua de amargura. Por su esposa adúltera Israel, de acuerdo al, número, al libro del número, b a r l i b de a r Capítulo 5, versículos 11 a 31. En la muerte del Mesías, del Mesías Yeshua, él, el esposo justo, se convirtió en la esposa infiel, para que su estómago se hinchara, como sucedió a la esposa infiel. Él tuvo que beber. El agua amarga. No solo j e s ú u a cumple con el Salmo 69, 21. Cumplió, cumplió la ley del e s p o s o celoso. Cuando el e s p o s o sabe o sospecha que su esposa. Ha sido infiel. ¿Me están siguiendo? Vice e contexto del Salmo 69, 21. Y por, y por comida me dieron g i e amargo. Y para m í s、sí, e me dieron a beber vinagre. Amado, este Salmo nos está hablando del mismo evento previo a la concepción. Y algo aún más maravilloso en esta revelación, cuando Yeshua dice o dijo, consumado es, no se estaba refiriendo, como dicen los cristianos, a que en ese momento estaba quitando la Torah. No. La palabra consumado en hebreo es kalá, que también significa novia, esposa. Lo que Jesús tenía en mente era que en ese momento se estaba consumando la liberación de la maldición sobre su desposada Israel. A la cual, aunque le había dado carta de r e p u d i o de divorcio, a causa de sus abominaciones, según Jeremías, capítulo 3, pero por misericordia a ella. Al pueblo con su muerte estaba liberando de la maldición a é l que había caído mucho tiempo atrás. ¿Quién está conmigo, amado? ¿Quién ha entendido? Amén. La educación. Ahora, para terminar, amado, la pregunta obligada. La gentilidad salva, la gentilidad salva, o sea, la cristiandad, quedó libre de la maldición alar en el momento de creer en fe en j e s u c h u a Yo creo que no. En el decreto legal que emana. Del madero se llevó a, cabo, a, se llevó a cabo la anulación de esa mansión, pero en la práctica, en la, en la, en la vivencia real, el creyente en j e s h u a debe recordar a、ah, obedecer los mandamiento. s No negar su nombre, el nombre verdadero, no el helénico, el griego, sino el hebreo. El deseo debe salir de toda inmundicia de las naciones, idolatría, infidelidad, adulterio, literalmente y espiritualmente. ¿Quién es ¿Qué es un adulterio espiritual? José Ben-Leví dijo, cuando leyó en j a c ó en Santiago, capítulo 4, versículo 4, dijo: o almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra el bien. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo,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 La pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no p r o v i e n e del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Luín permanece para siempre. Amén. El gentil, por naturaleza, amado. Es gentil, por la naturaleza y producto de la maldición que un día cayó sobre él. Ama al mundo de lo que el mundo le da: pasiones canales, deseo de los ojos, arrogancia, orgullo de la vida, de lo que, de lo que se tiene, de lo que, de lo que se es, etc. Es tantas cosas. Aquel gentil, salvo por la fe en Jesús, que todavía ama las cosas que el mundo le puede proveer: ropa, abrigo, casa, comunidad, lujo, sexo, pasiones, posesiones materiales, estudios, etc. Y sobre todo, que pone sus ojos en esto como prioridad. No ha sido libre de maldición. Pero aquel creyente que niega el nombre del verdadero de su Salvador de Suez, jamás sea. Aquel creyente, sí, que niega el nombre verdadero de su Salvador, j e s h u a Rechaza el, segundo, que rechaza el caminar conforme a los mandamientos de la Torah, que es vivificada a través de las rutas de Judez, bajo la excusa de que son leyes. Y que ahora ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Este creyente todavía no es libre de la maldición por la cual Yeshua murió en el Madero. Concluyo, amado. Exhortándote, amado. A que si ya hemos creído en j e s h u a como nuestro Salvador, retornemos a l m a n d a m i e n t o e t e r n o de la Torah, vivificada por el Espíritu de Jesús, rechazando d en nuestras vidas toda forma de idolatría. Tal vez ya no nos i n c l i n a m o s ante una imagen, ni tampoco la adoramos, pero si tenemos fornicación, pecados sexuales, impureza, pasiones desordenadas, malo deseo y la avaricia que son idolatría, r e n u c i m o s a ello. Si todavía. Nuestro corazón se inclina a buscar tener amistad con el mundo, pasión carnal, arrogancia en nuestras vidas. Debemos renunciar a eso. Y volvamos, y volvamos nuestro corazón a nuestro a m a a nuestro Padre celestial, con un g e r m i n o y e s h u á una g e r m i n a Arrepentimiento, pues nuestro Abba dice en su palabra: el al corazón contrito y humillado, Él no s rechaza. Y seremos libres de la maldición alar que nos ha apartado. Por generación de generaciones de la verdad de la palabra del Eterno. Pues la consecuencia de la maldición real y sobre su raíz ahora es la maldición que nos priva del don de ver la verdad. Maldición que c i e g a a la persona para que no entienda. La escritura, c o r r e c t a m e n t e tiene ojo y no ven, tiene oído y no oye. Por lo tanto, esta persona, bajo esta maldición, tiene ojo, pero no ven, tiene oído p y no oye, amado. Busquemos a través de una t e s u p a genuina. De un arrepentimiento genuino, recibir la, la bendición que hace que, tenemos, o que tengamos e que e m o o s t n acceso a la riqueza de las escrituras. Y por ella, bajo la g u i a n z a de las rúas, colocamos la verdad y esa verdad. No liberte a educación. Amados, quiero volver a pedir un favor. Las cuatro personas que yo elegí, por favor, las cuatro personas que yo elegí, p o r q u é n la culpa. Vamos a poner el pie, amado. ¿Usted sabe lo que es una ketubá? ¿Ah? ¿Ketubá sabe lo que es? s q u i é n se ha casado bajo una jupá? ¿Quién se ha casado bajo una jupá? Este, vamos a, a alguien más que coloque eso para llamar, por favor. La mesa para que quede en el medio. p o quito. Ya, a h í ahí, ahí, ahí, ahí se ve, ahí, ahí, ahí. Ok.、Pues、así que no se puede poner.、Nada. Ajá. Oiga, bien, bien. ahí ahí está está La que tuvá es el contrato que el novio entrega a la, a la novia, la entrega de la Torah. En s h a b b a nuestro padre estaba entregando la j e t u á a la novia, a su esposa, a Israel. Ahí estaba escrito: están a escrito los mandamientos, la ley, estaba allí escrito. Vamos entonces a poner el pie para recibir entonces la que estuviera que vino del cielo. Vamos a escuchar, amados, los mandamientos. ¿Dónde está? Ajá.、Eh, lo, lo que va n a tocar c h o f a r en esta esquina. Coge, aquí en esta esquina. Por favor. Aquí. ahí, Vamos a, a tocar el sofá.、Eh, yo voy a pronunciar cada mandamiento,、eh, voy a pronunciar los mandamientos, ¿verdad? En memoria de aquel día, cuando fue entregada el actual pueblo hebreo a salir de Egipto, escucharon diez declaraciones divinas. Estando todo el pie, vamos a estar en total silencio, con mucha reverencia que nadie. Os perturbe que nadie haga algún movimiento, sino concéntrese como si usted estuviera en la falda del monte s i n a h í recibiendo a Mosés, bajando a Mosés con las cabras. Yo creo que nadie chistaba ni r e p i r a b a Así vamos a estar hoy, en este momento. Porque estamos, el novio nos está entregando la c a e tú v a el compromiso que él va a tener con nosotros, el compromiso del novio de que ha de mantener su hogar, de que ha de mantener a sus hijos. De tener un hogar en Panchalón. Eso t es lo que aquí vamos a recibir también hoy, a través de las 10 pronunciaciones. Con la firme intención de recibir todo, la Torah en nuestros corazones y renovar los votos nuevamente con nuestro, con, con nuestro esposo. Porque nosotros somos las novias y él es el novio. Después que producimos los diez mandamientos, vamos a, cada uno va a pasar en orden uno a uno, hacer su compromiso, besa el s e f e r Y deposita su ofenda acá, como símbolo de que está aceptando, ¿Ah? sí, sí, por favor,、ya. como aceptar de que estamos aceptando este compromiso. ¿Ok? Entonces, todo paciente nos colocamos de pie. Antes de mencionar cada, cada mandamiento, amados, los que van a tocar el chafar, es presidido el toque del chafar, con un llamado t e q u i i l a t e q u l a Y luego yo mencionaré el. エアセレッアリブロッド、ロディエンマラミエンス。おかえり、ほんと。うわおてきや。あのひ、あのない、えろえエロヒそアえェええアルペナイ No tendrá otro Dios de la n Temeja. Ok. Buenamente. l o t i s a e l Shem, Adonai, Eja, Rashad. No tomes el nombre de Eterno, tú, e l o a en vano. Sajo e <tose> l John, a Shabbat, el c a l o f ó n Recuerda el día de l Shabbat para santificarlo. Cabel <tose> es abeja, beet y meja. Oja a tu padre y a tu madre. Lotizaj. No asesinará, <risa> no, no cometas inmueble sexual, Lo <risa>、no、digno. no robarás. n o tan envejeja el Sheker. No digas falsedades sobre sus semejantes. n o trajemos. No c o d i c s Ya. La i l u s t a c i ó n Padre de l cielos. e aquí a tu pueblo. Bajo la falda de tu corazón. Aceptando este contrato, hace el libro d las diez declaraciones que tú has ofrecido, le has extendido a tu pueblo para que lo cumpliéramos, Señor. El pueblo aquí congregado, congregado. el pueblo de Medellacó, aquí en Caracas, ha aceptado este contrato, esta,、eh, este contrato, padre. Haremos, haremos y obedeceremos. Amén. Entonces, yo quiero pedir a, a todos que estén a h í se c o l o c a n aquí, ahí abajo, donde está el alca, el j e f e allá, ahí,、ah. Y pueden pasar a manos a c a e r a reconocer, a besar y reconociendo con el beso lo que usted e s ha n hecho. y trae su Amado, mamá, La idea es que cuando pasemos, usted mismo, antes de la ofenda. Haga una declaración de l a n t e del Eterno, porque es la palabra del Eterno, no un gesto, es la palabra del Eterno. Haga una subdeclaración en privada, en que usted está aceptando esta,、eh, esta declaración, las diez declaraciones. La idea es que usted se ponga a derecho d el Eterno también. Algo privado, rápido, pero algo ahí en privado. después de por sí, claro. t